Bueno pues en la práctica 4 pues hay que hacer una serie de capturas de pantalla sobre diferentes aspectos de nuestro blog. En concreto son unas 6 capturas de pantalla que muestran diferentes información acerca de nuestro trabajo. En primer lugar En eh, la captura semanal mm, se puede ver que, que solo he tenido eh, el mejor día fue fueron dos visitas y en general el blog eh, ha tenido solo siete visitas. En la captura de procedencia geográfica de las visitas eh, sale que no se vio ninguna entrada, no aparece ni el mapa ni, ni nada. Después en el listado de entradas más visitadas eh, pues no, ha, no aparece nada porque realmente ha tenido muy pocas visitas y no, no lo tiene en cuenta en lo de enlaces saliente tampoco aparece nada en lo de entrante eh, sigue sin aparecernos nada y en lo de términos utilizados para acceder desde los monitores de búsqueda pues tampoco aparece nada en lo, del, lo del blog y ya está este este es el trabajo hacer diferentes capturas sobre varios aspectos de del blog que, que hemos estado llevando a cabo durante este cuatrimestre en gestión